Carne Santa Ana, todos los días grandes ofertas. Las mejores carnes de vacuno nacional, blanditas y jugosas, están en Carne Santa Ana. Destacamos las siguientes ofertas: pulpa paleta, mil setecientos noventa y ocho pesos el kilo. Cazuela de cerdo, mil quinientos noventa y ocho pesos el kilo. Chuleta parrillera, dos quinientos noventa mil y ocho pesos el kilo. Truto, cuarto de kilo, setecientos noventa ocho y pesos el kilo. Caja de truto, un cuarto de kilo, doce mil quinientos pesos. Molida corriente, cuatrocientos noventa ocho y pesos el cuarto de kilo. Pechuga entera, mil 1 9 o pesos. 398 pesos el kilo. Carne Santa Ana, 1 sur, 10 y 11 oriente.